El 27 de julio se celebró un pleno extraordinario en el cual se aprobaron los presupuestos de 2010. Antes de las cuentas, también se votó el plan de la plantilla orgánica, el cual fue criticado tanto por Izquierda Unida como por ANV. Con respecto a la plantilla orgánica presentada, vamos a tocar a favor, pero con un muy crítico, porque entendemos que este ayuntamiento últimamente está sobresegurado de personal en algunas áreas y que es preciso de gente y optimizar los recursos humanos en áreas concretas como deporte, como juventud, como urbanismo, y también en limpieza y auxiliares, etc. Vamos a votar que no, porque para empezar, nosotros desde el principio estamos planteando, por ejemplo, que la policía municipal tiene que tener más eh, tiene que tener más personal, tenemos que, que recuperar el servicio de noche de la policía municipal. Eh, la reducción de policía municipal desde el principio venía acompañada de la intención de que la policía foral ...entrar en alza a hacer ese tipo de servicios y creemos que con el cambio, lo evidentemente, y por lo que estamos viendo en los últimos meses y en los últimos años... evidentemente ...el cambio no es precisamente beneficioso para el pueblo, creemos que es importante que sea la policía municipal la que se encargue de su servicio. Seguidamente fue el turno de los presupuestos. Antes de comenzar con las enmiendas, el alcalde hizo una presentación de los mismos... El presupuesto general pues está equilibrado en ingresos y gastos en 7.221.710,51 euros. Eh, en el presupuesto pues, eh, presentado a los grupos se mantiene el empleo eh, del personal fijo y eventual del ayuntamiento en todo el año. Y la necesidad de reducir una media de un 33% de liquididades y servicios ofrecidos por diferentes áreas del ayuntamiento así como aportaciones y subvenciones a, a organismos. Y luego están las inversiones del Fondo Estatal, que las hemos destinado este año pues a rehabilitar infraestructuras existentes y no a crear nada. Asimismo, Unai Valde criticó el modelo de gestión que UPN tiene con los ayuntamientos navarros. Tanto las subvenciones, las subvenciones del Gobierno de Navarra para gasto corriente también van sucesivamente a la baja en el sistema de financiación local que, que tenemos en Navarra, que dependemos prácticamente más del 50% de ello, pues todo esto está repercute mucho en los gastos que puede afrontar el Ayuntamiento porque las dotaciones económicas del Gobierno pues, se van recortando y en muchos casos en cuestiones de su competencia llevándonos al Ayuntamiento pues, prácticamente a la Suiza. Una vez explicados, llegó el turno de las enmiendas. Nafarroa Bay presentó una para la compra de unos dúmperes, la cual fue criticada por la concejala independentista Arantxa Bengoichea. Hemos visto que se han gastado 5.000 euros en arreglar los dúmperes y se pretenden gastar otros 5.568 euros en comprar unos dúmperes de, de segunda mano. Leer de los puntales de la plaza Zumalacáneri, que creo que son 113 puntales, Y por lo que hemos podido comprobar, con ese dinero, pues igual se podían haber comprado del orden de 500. Después fue el turno de las enmiendas de los socialistas. Primero presentaron una sobre fomento de empleo, proponiendo destinar a ese fin varios ingresos extra del ayuntamiento. ANV hizo una propuesta diferente. Pero lo que proponemos es que se retire, bueno, más que se retire, que, que se quede sobre la mesa hasta noviembre ya que en octubre habrá que utilizar 80.000 euros más para pagar a los trabajadores de Atabo. Pidieron que se esperara hasta aclarar este punto para ver qué dinero se podría destinar al fomento de empleo. Esto fue respondido por el Grupo Socialista con pura demagogia. Porque los trabajadores de Atabo en este momento están trabajando y están cobrando, y que no cobren en octubre, noviembre o diciembre será futuro. En este momento no hay mucha gente que no tiene trabajo ni para comer. La segunda enmienda presentada por el PSN fue la de retirar la ayuda a familiares de presos. Lo que pedimos es la retirada de las ayudas de emergencia a familiares de presos y presas. ANV denunció que era un paso más en la política de dispersión. Ante la política de dispersión a estos presos, a los familiares de estos presos, que no se les dé ningún tipo de ayuda, ningún tipo de cobertura, porque una un problema <risa> más dentro de la apuesta precisamente por esa política de dispersión. Eso es lo que está. Finalmente, el Grupo Socialista presentó una moción en contra del recorte que sufre la ley del aborto en Navarra. Somos la única comunidad autónoma que se están poniendo pegas para que el aborto se pueda, se pueda realizar dentro de nuestra comunidad. Antonia Román, de UPN, negó la realidad de esos hechos. En Navarra sí se cumple la ley de interrupción voluntaria del embarazo y hay todos los supuestos que contempla la ley. Y esto es lo que ha dado sí el pleno de julio, el mes que viene más y mejor.